Seguimos en Radio Clara, en el 104.4 de la frecuencia modulada, en acción directa. Y ya tenemos al teléfono a nuestro invitado. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas ¿Qué tarde, tal, Oscar?、Buenas. Te presento para la audiencia. Sí.、Eh, vamos、bien. a hablar con Oscar y a g o del equipo de trabajo de la Secretaría de Relaciones Internacionales de CGT. ¿Es así? Así es, muy bien. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Pues nada, muy bien, encantado de volver a hablar por la sí, radio. Sí, que hacía un tiempito que no hablábamos. Sí, Ya, demasiado tiempo. Bueno, pero acá estamos. <risa> muy bien, aquí e、eh, t m o s todos, cada uno en su, en su puesto.、Muy、sí.、Eh, pongamos un poco、eh, sobre la mesa、eh, de qué vamos a hablar:、eh, el estado actual de lo que pasa con los presos políticos de la otra campaña en Chapas. i Hace tres semanas, desde el inicio de una huelga de hambre y de ayunos indefinidos que han comenzado los presos políticos. Y están teniendo serios problemas de salud, tanto física como afección o n e e s a a f c c t i psíquica. Y tenemos que la estrategia del gobierno de Chapas i ha sido la de presionar duramente a los presos, a los familiares, a las visitas solidarias y a las amistades. Además de una guerra mediática que están llevando adelante. De todo eso vamos a hablar, Oscar. Muy bien, pues el contexto de todo lo que ha estado comentando j o s é f i n a es de、eh, una extrema provocación y violencia por parte de, de grupos paramilitares que han operado desde el inicio del lanzamiento zapatista en 1994. Y es quizá ahora, a estas alturas de todo este tiempo que ha transcurrido, Cuando los índices de, de, de guerra de baja intensidad, que es un término que realmente no refleja la dureza de, de la guerra que se les está haciendo a las comunidades zapatistas,、eh, como digo, el índice este de, de lo que está ocurriendo ahora a nivel de, de provocación al, a las bases de apoyo zapatistas, ya lo que es el ejército zapatista de liberación nacional, ha sido、eh, la más alta en, en todos estos años. Entonces, eso lo que quiere decir es que、eh, la, situación, la situación que se vive es de, de extrema tensión, porque, por ejemplo, hay comunidades como San Patricio, que están cercadas por, por los grupos paramilitares, como puede ser Paz y Justicia. También hay otros como son Slavdik.、Eh, en fin, hay bastantes grupos paramilitares, por supuesto todos financiados y, y organizados por el Gobierno. En, en, íntima relación y coordinación con los grupos antiinsurgentes de Estados Unidos. Entonces,、eh, la situación, la verdad es que es muy, muy delicada todo esto. Está ocurriendo,、eh, muy cerca de, de San Cristóbal de las Casas, incluso de Tuchla, que es la capital de Chiapas. Entonces, bueno. Eh, justamente también en todo este contexto que hay que entender la huelga de hambre es la, justamente la asociación internacional que elige una vez al año una ciudad en el mundo para realizar la cumbre internacional de turismo de aventura. Justamente este año en octubre ha sido en San Cristóbal y está transcurriendo en estos días desde el 17 hasta el 20 de octubre. Entonces el turismo de aventura, el turismo de aventura e、eh, s lo, como comúnmente se dice, pues me voy a, a Santo Domingo, me voy a cualquier lugar de estos del Caribe, o de México, de cualquier sitio de, de América Latina, con el todo incluido, ¿no? El todo incluido lo que significa es,、eh, vamos, dar a someter a la, a la población indígena, a los pueblos indios, a, una vez más, a la Someterlos a, bueno, a, a, al genocidio que ya iniciamos desde aquí en 1492, pues darle un, un nuevo formato eh, democrático, eh, pero bueno, que al fin y al cabo lo que, lo que supone es, pues eso: las multinacionales、eh, despojando el territorio,、eh, criminalizando las la luchas de resistencia y, y las democracias como México pintándose. Y maquillándose ante la Unión Europea como, como unos lugares de, pues,、eh, no, de, de primer orden, democracias del primer mundo, cuando realmente,、eh, la extrema pobreza y la extrema violencia de México tiene, está soportando ya unos niveles,、eh, increíbles. En Argentina fueron 30.000 desaparecidos, pero en México ya llevan 50.000 asesinados por la guerra del narcotráfico, la supuesta guerra del narco. Y 10.000 desaparecidos.、Eh, Oscar, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Podríamos、mm, ver una cierta relación entre el aumento represivo en el estado de Chiapas con la relajación, por llamarlo de alguna manera, n o y bien entendido, por la relajación de, que de este tema en los medios de comunicación, digamos, del mundo occidental? Sí, ¿eh? ajá. Eh, lo, que, lo que pasa es que、eh, forma parte de la, esta r e l a j a c i n entre comillas del, de los medios de comunicación a nivel internacional forma parte de un plan, eh, eh, un plan de mediático de aislamiento de, de lo que e s la, las conquistas del, del movimiento zapatista. Lo que ha conseguido el movimiento zapatista、eh, ni más ni menos es、eh, conseguir Eh, llevar a cabo, llevar adelante una sociedad en paralelo al Estado. Es decir, la, lo que ha construido el zapatismo es la autonomía. La autonomía, más allá de, de la organización militar que supone el ZLN, lo que han hecho es、eh, crear toda una infraestructura de, de sanidad, de educación, justicia, en todos los ámbitos de, de lo que necesitamos para vivir las sociedades. Han creado su propio, su propio esquema. Y, y, están al margen del Estado y al margen del capitalismo. Y por supuesto de, de los partidos políticos también que justamente en Chiapas podemos hablar c ó m o la izquierda desde, desde las instituciones está masacrando、uh, con, con, un discurso de, de, respeto absoluto a los derechos humanos pero está masacrando justamente、eh, al, al zapatismo. ¿Por qué? Pues porque es el ejemplo, es el ejemplo para el mundo de que sí que es posible y se está haciendo ya el vivir bajo otras coordenadas, otras coordenadas que no sean las de explotación y las de represión a las que nos tiene acostumbrado el sistema capitalista. Como todo eso es una bomba que no se puede admitir ni se puede, ni, ni se debe poder contagiar desde el poder político, los poderes fácticos, Y los gobiernos de, de América Latina, los, o el gobierno de Estados Unidos, en, en la Europa capitalista, en la Europa del capital, lo que hacen es、eh, aprovechar el, el inmenso poder que tienen sobre los medios de comunicación, y, y bueno, pues lo que están haciendo es decir que, que bueno, que lo del zapatismo es una cosa de postal, es una cosa que, que bueno, que fue en el 94, pero que ahora ya no queda nada de aquello. Cuando justamente están en el momento más fuerte, Y más consistente. Lo que pasa es que, al mismo tiempo, claro, la sociedad, si no es, si no se informa por medios alternativos, como puede ser Radio Claro, pueden ser miles y miles de páginas web de medios libres y alternativos que hay en Internet, por poner un ejemplo, pues no, no tiene acceso a esa información. Y e f e c t i v a m e n t e el país, por ejemplo, en nuestro, en nuestro estado español, el periódico El País, Pues en fin, es un buen ejemplo de, de todo lo que estamos hablando a nivel de, de censura mediática.、Eh, Oscar,、oh, vos hablabas hace un momento del de,、eh, funcionamiento de un Estado、eh, legítimo, el Estado de Chapas, i dentro de otro Estado, que es el Estado、eh, macroestructural que contiene a Chapas. i ¿Ah,、eh, sí? Sí. Bueno, a ver, situándonos. O sea, sí, lo que, lo、eh, perdón, que...、eh, te termino un, dos palabritas más. Sí, sí, el sí, tema sí. es el siguiente: que ese Estado que es Chiapas、eh, no tiene legitimidad、eh, constitucional frente al Estado mexicano, porque está dentro del Estado mexicano. Y el Estado mexicano se dedica a vulnerar todos los derechos. De todos los que están incluidos dentro de ese Estado. O sea,、eh, caracterizándolos de delincuentes, de levantamientos, de ilegales, de lo que sea. Pero tenemos que tener en cuenta muy bien esto porque、eh, de ninguna manera el Estado mexicano reconoce la legitimidad del Estado c h a b a n e c o Eh, bueno, ahí habría que hacer una, una、sí. aclaración.、Eh, a ver, una cosa es el Estado de Chiapas. El Estado de Chiapas, para entenderlo perfectamente, es como si dijésemos una comunidad autónoma aquí、sí. en, en España. O, o, por ejemplo, en Estados Unidos, los Estados, que también se funciona por Estados. Sí, son estado comunidades autónomas. Exactamente. Y otra cosa es lo, la sociedad alternativa y paralela que han conseguido crear las comunidades autónomas,、eh, las comunidades zapatistas, Al margen de, el, del Estado, ya sea el Estado como ente federal, el Estado mexicano, que el presidente es Felipe Calderón. Como el digo, Estado mira, Autonómico. Es, como, exactamente, como el Estado Autonómico, el estatal que está presidido por, por Juan Sabines,、sí. que es el presidente de, de Chiapas y es del partido, el PRD, e l partido de, de izquierda.、Sí. Entonces, eso es a nivel de, de Estado, eso es lo que te ofrece el Estado, la estructura de Estado. Pero los zapatistas lo que han hecho es, en sus comunidades,、eh, pues eso, llevar a, adelante lo que es la autonomía, Por medio de las juntas de buen gobierno. Es una manera de g o b e r n a r de autogobernarse, en la que se parte de la asamblea, todo pasa por la asamblea, se busca siempre el, cons el consenso, y la forma de gobernar es que todo el pueblo, rotativamente, pasa por los órganos de gobierno, por el buen gobierno, que son las juntas de buen gobierno. Nadie tiene por qué ser profesional, sino que se aprende durante la marcha, y nadie recibe dinero a cambio de, de gobernar. Por tanto, la corrupción, Es doblemente, eh, eh, compleja el, el, que se llegue a instalar. Es decir, es prácticamente imposible. Porque además, aunque hubiese corrupción, el, la, la, misma rotatividad obligatoria,、eh, te saca del gobierno al, al, al X tiempo. Y además es que no, no se percibe dinero a cambio. Es un auténtico sistema de, de abajo arriba. Es un gobierno, y además al margen, como he dicho antes, de, del de estamento militar, que es el ZLN. Es un proceso de desobediencia civil, un proceso muy interesante también. Lo quería comentar y resaltar para el movimiento、eh, internacional del 15 de enero. El 15 de e n e r que nació, podríamos decir, aquí, de alguna manera, en mayo, pero que, por ejemplo, ahora hemos tenido la manifestación del 15 de octubre. Pues bueno,、eh, nadie tiene, nadie da lecciones a nadie, pero sí que podemos fijarnos en el ejemplo zapatista. t o Del o mundo que estamos en una medida o en otra inmersos en, en las asambleas del 15M, porque realmente el modelo zapatista、eh, nos tiene mucho que, que aportar. Y, y, y, al, y al revés, por supuesto,、Los、zapatistas también están muy atentos a todo lo que pasa en el mundo, a todo lo que pasa en Europa. Y, y bueno, su mensaje ahora mismo es muy claro. Como no l u c h e m o s cada uno en nuestro lugar, en nuestro, en nuestro pueblo, en nuestro barrio, en, nuestras, en nuestros centros de trabajo, l a que tenemos encima, l a que se nos viene encima, es para todos igual. México está destruido, pero Europa está a punto de ser también absolutamente destruida, como ha sido ahora la, la reforma constitucional, por ejemplo, de, del mes de agosto. Oscar, ¿Cómo es la relación de CGT con el zapatismo y cuáles son las próximas acciones previstas? Bueno, pues la relación con el zapatismo de la CGT data del 1998, cuando nos hermanamos con un municipio autónomo rebelde que se llama、eh, Flores Magón, Ricardo Flores Magón, que fue un anarquista de l p r i n c i p i o del siglo pasado. Y ese, ese hermanamiento de la CGT ha ido evolucionando. Conforme ha ido evolucionando la, la, la, realidad mexicana, la realidad de Chiapas, y conforme ha tenido que ir evolucionando los acontecimientos dentro y fuera de, de territorio zapatista, ¿no? Y en el contexto global. Entonces,、eh, ahora mismo nos encontramos en un, en un proceso en el que, por ejemplo, todo lo que fue el movimiento de solidaridad con Chiapas de, De, más bien era de aquí hacia allá, a, a partir de las organizaciones o colectivos de solidaridad con chapas, i se, se hacía un trabajo de apoyo a, a lo que era y de visibilización a lo que era el zapatismo y de apoyo ante las, los momentos represivos. Y ahora más o menos,、eh, más o menos desde, ahora desde el 2008 aproximadamente, o incluso un poco antes, en el 2006, Con la sexta declaración de la selva Lacandona, el proceso se ha invertido en el sentido que justamente el mensaje zapatista es organícense. Es decir,、eh, con la bestialidad que, que está atacando el, con, con, con la fuerza brutal que está atacando el capitalismo y la que aún nos queda por, por recibir, quien no se organice no va a sobrevivir. Solamente podemos estar organizados para poder superar Esta fase crítica, que, que esta estafa del capitalismo que le llaman crisis, pero es una estafa. Realmente, aquí lo que se pretende por parte de los poderes fácticos es、eh, salirse de rositas y que lo paguemos los, los de siempre, ¿no? La, la clase trabajadora y las clases más humildes. Entonces, esa es el, la, la relación así, CGT zapatismo, es puramente、eh, hermanamiento, difusión. Reivindicación de aquella realidad, transmisión de aquella r e a l i d a d y por supuesto,、eh, el mensaje hacia adentro de la CGT es, organicémonos, organicémonos y de cara a la sociedad lo mismo. Organización desde abajo,、eh, opinamos en la CGT, tenemos claro que, que no aspiramos a estar en las instituciones porque realmente el sistema tiene suficiente capacidad para absorber la, las reivindicaciones que se generan Dentro de las instituciones políticas, desde arriba, y por tanto la lucha y la esperanza y la, la revolución social está en las estructuras、eh, asamblearias, como puedan ser las del 15M. e、eh, o por una parte, y ahora podríamos hablar de la huelga, q ¿no? u、sí, también la otra pregunta de Oliver. Un,、sí. eh, enseguida pasamos a eso. Esta organización de la que vos estás hablando implica,、eh, tiene características militares también, porque no es una organización eh, únicamente eh, del funcionamiento civil de la sociedad, sí. del sí. funcionamiento cotidiano. Esto es importante tener en cuenta porque、eh, por ahí、eh, se está diciendo todo el tiempo. Que、eh, el movimiento del 15M tiene que organizarse. Y se habla permanentemente de que es un,、eh, se debe dar a sí mismo una organización absolutamente civil y administrativa.、Bueno. O como la llamemos.、Sí. Eh, administrativa, no estoy diciendo por lo corporativo, por lo institucional, sino para los hechos de funcionamiento. Pero inevitablemente esta es la pregunta. ¿Inevitablemente esto incluye、eh, la organización militar?、Eh, veamos, el, el componente de l ZLN en cuanto a estructura orgánica militar, evidentemente un ejército,、eh, por mucho que, que no queramos, siempre implica verticalidad siempre implica、eh, jerarquías. Pero el, el gran, uno de los grandes. l o g r o s de, del movimiento zapatista h a sido separar de una manera diáfana,、eh, clarísima y contundente la organización civil de la organización militar. Es decir,、eh, en un principio el ZLN mandaba sobre las comunidades zapatistas, sobre lo que era la sociedad de los que, de los que se hacían zapatistas o ya eran zapatistas.、Eh, justo en el 2003 se. hizo gobierno un Y se le da la vuelta a la tortilla, es decir, el poder civil queda、eh, por arriba del, del, del, del poder militar, es decir, el, el ejército zapatista las órdenes del, del poder civil, en este caso las juntas de buen gobierno. De hecho, para ser miembro de una junta de buen gobierno no puedes permanecer, no puedes pertenecer al EZLN, es incompatible, hay un sistema de incompatibilidades y esa es una de ellas. Entonces, yo el ejemplo que siempre pongo para la gente que tiene dudas en cuanto al carácter militar del movimiento zapatista,、eh, es, es, una, es una cosa muy clara. Aquí en 1936 hubo un alzamiento militar, un golpe de Estado ante un gobierno legítimo que, porque había sido elegido en 1931 la República, la Segunda República. Y, y bueno, en aquel momento en el 3 6 o incluso hoy, o en el año 2011, Nadie creo que pueda poner en duda, o, o, o si pone en duda lo, lo puede poner con, con pinzas, entre comillas, de que sí que era necesario coger las armas en aquel momento, en el 36, para defender lo, que, lo, lo mucho que podíamos perder y luego se demostró efectivamente que perdimos. Entonces, el EZLN, salvando las distancias y los tiempos y, y los contextos, es lo mismo, es decir, El ZLN ahora mismo es necesario en el, en el sentido que es un, una organización de autodefensa, de, de ponerle límites a la voracidad de, del capitalismo y del Estado mexicano.、Eh, lo que pasa es que es, al mismo tiempo es cierto que el ZLN dio su palabra en el 94 de cesar el fuego y lo ha cumplido hasta el día de hoy. Quien no ha cumplido ha sido el Estado mexicano. Entonces, que, que le, ha sido, le ha seguido haciendo la guerra. Entonces,、eh, para quien tenga dudas, yo creo que le, el mejor ejemplo que, e l l a n z a m i e n t o militar de, l 36, de los golpistas de franquistas,、eh, bueno, pues se tuvo que responder con armas. Yo también soy partidario de, de no, de las, de las vías civiles, pero comprendo que en ciertas, en ciertos contextos históricos, Pues bueno, hay que, hay que sopesar y quizá haya que, que tener una, una autodefensa armada, como, es, como fue aquí en el 36 o es en el 2011 en México. Oscar, por último,、sí. mm, entramos un poco a la situación de los 11 presos que quedan、sí. eh, ahora mismo, un poco la situación en la que están,、sí. y recordamos también a la audiencia las distintas acciones que CGTA ha, ha, ha coordinado. De acuerdo. Pues la situación de la huelga de hambre es que justamente hoy llevamos tres, tres semanas de huelga de hambre. h、eh, a y huelga de hambre y también hay ayunos. Esta diferencia es por el, por los estados de salud de cada, de cada uno de los componentes de huelguistas. h、eh, habían, habían compañeros que arrastraban situaciones de salud muy, muy delicadas y por tanto hacer una, una, una, una presión, o sea, Una herramienta, escoger una herramienta tan radical como una huelga de hambre era demasiado lesivo para su propia salud. Entonces eligieron ayuno. En total efectivamente hay 11 pesos porque empezaron 13 pero el gobierno ha liberado a dos este fin de semana pasado.、Eh, y lo que nosotros entendemos también como, como se está、eh, explicando allí desde el, del, de las, los comités de apoyo a los presos y la, y la red contra la represión de, de Chiapas es Que el haber liberado a estos dos presos a l fin de semana, de los 13 que quedan 11, es una estrategia del gobierno para dividir, para dividir tanto a la unidad y el consenso que se había creado dentro de los presos, como, como fuera y de cara a la opinión pública,、eh, dando un toque, entre comillas, humanitario, ¿no? Cuando realmente lo que se exige es la libertad. ¿Por qué? Porque son la libertad del 100% de, de los huelguistas, porque son presos políticos y porque además son presos que, que se les prefabricaron los hechos, son absolutamente inocentes de, de todo lo que se les acusó en su día y, y, las, y las autoinculpaciones que les arrancaron fueron bajo tortura. Entonces queríamos resaltar también especialmente desde la CGT el caso de la compañera, son 10 presos y una mujer, e、eh, s t á n separados físicamente, los hombres están en un, en un, no, en un espacio de la, de estas tres cárceles, que son tres cárceles, y la mujer está en, en el, en el espacio femenil que les llaman, y por tanto, para la mujer, e、eh, l el sostener este, esta lucha es más difícil. Y más difícil por ser mujer, más difícil por estar aislada de, de los otros compañeros, y más difícil porque, El caso de Rosa resulta que, que, bueno, hay que explicarlo aunque sea brevemente. Ella cuando la, atuvi, la detuvieron estaba embarazada.、Eh, cuando nació a causa de las torturas, su hijo nació con parálisis cerebral y paralización del cuerpo entero, ausencia motriz en, en todo su cuerpo. Y ahora mismo este niño tiene cuatro años. Hace cuatro años de, de, de aquel episodio tan salvaje. Ese niño vive con sus abuelos ahora mismo, fuera de la prisión. Pero Rosa tiene también otro niño de dos años y ese niño vive con ella en, en la cárcel. Pues las autoridades penitenciarias lo que están haciendo es presionar a Rosa para que deje el ayuno y la están presionando, entre otras medidas, con, amenazándola de quitarle a su hijo. Si dejas el ayuno, te dejamos tranquila a ti y a tu hijo. Si no lo dejas. Te vamos, a, te vamos a quitar a tu hijo y te vas a quedar aquí sola. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en un gobierno de, de izquierda institucional como es el de Juan s a b i n e s en Chiapas, que, que, bueno, que, está, que siempre proclama que va a conseguir, por medio de los ocho objetivos del milenio de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, erradicar la pobreza. Es un gobierno que, que se, se, podeme, se pone medallas. De cumplir con los derechos humanos. Y se pone medallas de recibir a la Cumbre Mundial del Turismo de Aventura cuando realmente está sometiendo injustamente, avisariamente a, a, a 13, en este momento 11, pesos r políticos、eh, arrancando las autoinculpaciones mediante torturas. Esa es la realidad. Por tanto, para ultimar ya las acciones que tenemos preparadas es para este viernes Eh, son acciones coordinadas en todo el Estado español. Alrededor de 10 ciudades han respondido afirmativamente. 10 ciudades en las que hay compañeros de CGT que se van a movilizar, bien sea ante el Consulado de México de esa respectiva ciudad o, o en, otras, en otros espacios de la ciudad,、eh, de muchas maneras diferentes, o colgando pancartas, o concentrándose, o, o, o con programas de radio, como pueda ser aquí. En fin, de muchas maneras. diremos al Gobierno de México que estamos pendientes, que, que es una sinvergüencería lo que están haciendo y que exigimos la, la libertad inmediata、e、incondicional. Además de, de las acciones del viernes, tenemos ya preparadas algunas para, para los próximos días, para no, para no quedarse solo en, en algo puntual del viernes, que es una acción internacional、eh, llamada, o sea, es, un llamamiento, es una respuesta a un llamamiento internacional que viene. Desde México, desde Chiapas, la solicitud, sino que más allá del viernes haremos otras, otras acciones, por ejemplo, desde la Secretaría de la Mujer, vamos a intentar coordinar alguna acción más, reivindicando especialmente el caso de la compañera Rosa, que es el que, el que os he comentado ahora. Intentaremos pues, recoger ¿no? en sucesivos programas todas esas acciones y, y que. Y que sean lo más numerosas posible, ¿no? Muy bien, claro que sí. Yo os doy las gracias por habernos escuchado hoy, por habernos dado este espacio y me comprometo a, a seguir informando. Y si podemos hacer una nueva entrevista pronto para, para deciros, espero que el, de, el desenlace, pero bueno, pensamos que, que va a costar, que va, va a costar mínimo unos, un tiempo más el que estas personas salgan de prisión. Lo que pasa es que. Al mismo tiempo que pasan los días,、eh, la, la situación cada vez se hace más insostenible, porque la, la, el, cuerpo, el cuerpo humano y, y la psicología, que también es muy importante en estas, en estas, en estas acciones, la, el, el sostén psicológico y la afectación psíquica de las personas que, huelguistas, pues se va afectando cada vez más. Y necesitan que, que la situación se resuelva pronto. Lo que tenemos muy claro es lo que han dicho ellos. Ellos han declarado la huelga indefinida. Es decir, que o salen vivos o salen muertos de, de la prisión. Bueno,、eh, volveremos a hablar con vos otra vez para ver、eh, cómo sigue todo esto. Perfecto, muchas gracias. Muchísimas gracias, Oscar Llago, del equipo de trabajo de la Secretaría de Relaciones Internacionales de c g t Muy bien, pues. Chao. Un abrazo. Un abrazo.、Chao. Gracias. Salud. Salud.